Porque hemos hecho público esto porque es histórico para nosotros. El edificio tiene más de 80 años de vida. Ya a partir de ello ha estado mantenimiento tras mantenimiento. De acuerdo a la historia, hace 20 años atrás en la época del presidente general Vanzer habían hecho la última refacción como estado yo no entiendo cómo se hacía antes pero hasta hace un año atrás si sí, siete78 meses atrás no tenía ningún documento es ese edificio era de edificio de nadie ocupaba la policía pero no había no teníamos papeles como se dice hoy hemos tramitado los papeles ya lo tenemos a nombre del gobierno municipal y por ello estamos ahora eh, emprendiendo este Eh, el cambio del techo del comando eh, de la regional de las cuatro provincias entonces es importante que sepa la población después de muchos años eh, de peregrinaje porque muchos años nos han dado queriendo uh, poner en orden los papeles hemos logrado por fin y hoy estamos firmando eh, con 100 mil bolivianos para poder cambiar el techo a arreglar todo lo que es la instalación eléctrica la sercha cielo falso, todo lo demás está mientras eh, vamos a, después vamos a elaborar un proyecto a diseño final juntamente con la policía para dar un poquito buena imagen ¿no? para quizás podamos levantar un nuevo edificio en esa zona mientras se haga el traslado de los reclusos que tenemos ahí en la carceleta pero quiero señalar de que Imagínense, durante 82 años sin papeles el, el, el, un edificio, una inversión del Estado, eh, para nosotros es una alegría, ¿no?, de que recién podamos regularizar después de muchos años y por fin poder invertir eh, un presupuesto de lo que es del Estado.